No somos pesimistas ¿T -t Tenemos buena data Diario del Futuro de En Nacional Rock Una y treinta y dos ya pasaron de este sábado Esto es Diario del Futuro No está el señor Nicolás Lantos Pero estamos con invitados acá en el piso Tenemos una banda que nos ha copado La mitad de este bello estudio en el que estamos ¿Quiénes son Matías Colombati? Los Prandinis, muchachos Todo listo? ¿Podemos largar? Che, sí, no, chicos, no eh, les cuento. Hagan lo que dar bien, él los trajo. Me van a hacer quedar bien. Sí, obvio, obvio. Confío en ustedes. Adelante, los Prandini, señores. Impresión. Thank mm -hmm. you. el futuro Los Los Prandini sonando en Diario del Futuro. Son bien pistas, eh. Mira. No, sí, les dijimos hasta el 45 que tenemos que mandar la tanda y ahí están celebrando que llegaron justo a a la costa luego de andar este navegando por por unos eh, océanos bravíos. Bien, hubo un momento Ornette Coleman y hubo un momento Spinetta. Este, justo lo que veníamos hablando. Es una cosita. Por supuesto. Eh, puede, el último puede. tema es de Gonzalo López Dimuro se llama Río Negro. Eh, grita desde Río Negro el la mujer. Digo a Martina y a mi y a mi nene, a Rico. ¿Está escuchando a Martina del otro lado? Me imagino que sí. Martina, si ¿sí estás escuchando, anda a dormir ya. <risa> <risa> este, vamos a tener una tanda y después tenemos más música. La verdad, muchachos, impecable, increíble, buenísimo. Les quédense tranquilos, está sonando bárbaro al aire. Este, los los yaceros viejos sabían lo que hacían, ponían un micrófono ahí y y grababan los temas que hoy seguimos tocando y escuchando una y otra vez Los Prandini en Diario del Futuro Tanda y después más Revista Muerta Diario del Futuro El Diario del Futuro Un Programa con buena gente De 0 a 2 Por Nacional Rock No se entusiasmen, no se entusiasmen que es poca la tanda, ya pueden volver a tocar están, los pibes no pueden parar ya están ahí instalados con Hay uno que circulos. se quedó quieto ahí en su lugar, ¿no? Sí, Ni siquiera sí. pudo moverse. Sí. Yo quiero yo quiero preguntar algo más, pero quiero saber de dónde viene todo esto, de dónde dónde estuvieron tocando. ¿Alguno que se acerque al micrófono? Eh, no quiero que muevan mucho ese micrófono porque estaba sonando bárbaro, digamos, pero acércate a este, sino Mauro. Este, alguien que quiera hablar un poquitito más eh de dónde salen todos ustedes, cómo se juntaron. Eh, qué experiencia tienen, siempre tocan esto, como, no sé, son muchas preguntas, pero podés que no contestar ninguna. Bueno, Mauro es de Birmingham, eh yo soy de Ramos Mejía, el sí, nombre ahí. y colegio, el esposo de claro, Martina. Claro, lo pasa que, sí, exacto. Lo pasa que este la zona un poco y también las las raíces este como un poco roqueras de de la sección rítmica de Manu Josai y de López. Nosщаем un poco para el lado, pero con la cabeza siempre en las composiciones de Mauro, que en el sí, rock del oeste, digamos. Sí, hay una dice. pizca de eso. Sí, esa esa pulenta que que es la que los los les da un poquito de de histole diastole, pero después, sí. bueno, andás a ver a dónde terminan. Sí, sí, es una atmósfera, eh, pero hay muchas cosas también. Chicos, este tenemos más. Vamos, dale. Van a decir, después de acá siguen tocando. No. Ah, bien. Acá terminamos. Entonces dejen todo como hacen los músicos, ¿viste? Que la última la segunda función siempre es la mejor, porque antes estaban guardando algo. Estamos escuchando a los Prendini en Diario del Futuro, en la Revista Muerta, todo suyo. Sí, eso, gente, trataba de decirlo, pero creo que me había quedado a eso era. El tema se llama más fácil es mejor los prandinicos. ¿Todo esto era Más Fácil es Mejor? No. ¿Todo? Se coló a alguien. Ah, se me parecía. Se coló a alguien. ¿Qué se coló? El tema se uno. Colo. El tema uno es lo que se coló en Más Fácil es Mejor que lo que escuchábamos recién. A los chicos de los Prandini en Diario del Futuro. Impresionante, ¿eh? la verdad, un lujo. Ahora, ¿quedará un tema para el final? Sí. ¿Les queda algo más? Mirá, tiene una cara albatero y ya no tiene más nada. Sí. Yo soy testigo sí. de que de estar tocando, sí, pueden estar tocando horas acomparando, muchachos. Sí, y canta y silbando un tema de Papo hasta Valentina Alcina, sí. Escuchando eh, Papo. Escuchando a Papo a tope. Estamos cerrando este esta revista muerta, un lujo acá en Diario del Futuro. Muchachos, fecha para ir a verlos, alguna confirmada tienen por ahí? El sábado que viene vamos a estar con Mariano Taguada en el Buenos Aires Coffee Shop, el sábado 28. Bien. ¿Y qué hacen en las fechas? ¿Es esto mismo que estamos escuchando ahora? Sí, a veces hacemos los temas más derechos, otras veces los más, más torcidos. torcidos más torcidos, lo lo lo cenebramos todo y hacemos un bloque de una hora. Ajá, como hicieron antes, ¿no? En la en la vez en la, la entrada anterior claro, que pegaron un par de temas ahí. Colombati acá segura, haberlos escuchado tocar en una radio 2 horas seguidas, digamos. Sí, sí es <risa> verdad. 2 <risa> horas y media gritale otro del fondo que la debes la debes tener, <risa> la tiene dos a bien. Cinco, joder, ¿no? <risa> sí, sí fue legendario, fue récord Guinness. No, impresionante. No, no, está está está alucinado, está alucinado. Está alucinado. ¿Y alguna otra fecha como la que tuvieron no esas rarezas? ¿Lo tienen un Facebook, por ejemplo, para buscarlos? Sí, sí. eh se si, si ponen eh, www.mauroprandini.com, van a la página y ahí hay links al Facebook, ahí va en Camp. Ahí va en Camp. Sí. Ah, buenísimo, buenísimo. O sea, buenísimo. en esa página mauroprandini.com está todo genial para ubicarlos. Ahora igual quédense, eh, no desarmen nada, una más sí, y nos jodemos más. Eh, nos vamos, nos vamos ¿no? Sí. Ayúdame a, a a nombrar a la gente que yo no no los estoy acostumbrado a la lista. Todos fuimos todos los que somos, Serían todos los que pasaron por acá. El, el capo de la producción en los Bueno, la Lantos no está. Lantos no está, Furfaro tampoco. Furfaro, no Furfaro. No estaba ausente. Sí, Furfaro. Doble falta. No, no, Lantos tiene no sé, tiene trabajo, estaba trabajando, sí. pero su trabajo es esto, así que claro. a él le ponemos falta. A Furfaro eh bueno, justificada, justificada está enfermo. Eh, ¿qué más? Pero... Este eh la gente de producción, asistencia perfecta. Colombatti, aunque le podemos poner media falta por la remera esa que es impresentable. No, por favor, que es demasiado que la tengo que tener yo. Viña ¿La en la producción. ¿La Tuvimos, la tenemos que agradecer a Gabriel Zenit por ayudar a, por la parte del audio, ¿no? Para, pues es el, el operador de audio acá en el estudio. Está todo muy bien, así que es grave. Y también a Ludmila, a... Dalila, Dalila, vio que vio que está no, presente no, no, la compañera. Yo no estoy diciendo cualquier cosa. Lo que pasa es que estoy medio fumado y cuando me fumo digo cualquiera, digamos. Este, es mucho, digo, quiero decir, estoy comiendo mucho azúcar, básicamente. Sí, sí la, lo eh, tenemos que conseguir el canje de caramelitos esos, ¿eh? ¿Te parece? No, el canje que vamos a conseguir es horrible. Prefiero seguir comiendo esto que los pago y lo disfruto. Y no solo yo, he de decir. Dalila Cáceres. Dalila Cáceres en la Genia, Dalila Cáceres tenemos un, un lujo de operadores, cuando le ponen un operador varón, todo puteamos porque la pasamos mal. Las chicas la la rompen. Y estuvimos al aire de Martín Pérez y quien les habla Florencia Alcaraz, acá un poco reemplazando la voz de Nicolás Llant que no estuvo. No, un, una no completaste una semana y ya te tiraron todo por la cabeza. Sí, viste, está... ¿Estás bien? Buena sí, semana. Sí, sí, no, todavía no no cumplí una semana, bueno, sigue, pero, pero bueno, sí, una semana sobrevivimos a la nocturnidad y a, y a esto que es Diario del Futuro que Sabemos que las chicas las pasan complicado por acá. Pero no, todo, todo. todos. Todos las pasamos complicado. Las van a pasar complicado sí, las chicas. Estuvo, si se la, se la pasamos muy bien. Este, <risa> igual te digo, esta, esta es nuestra forma de darte la bienvenida. Esto ha sido todo por hoy. Queda un tema más. Todo de ustedes, muchachos. Bueno, vamos a tocar Hack. ¿Hack? Hack es el... Ah, no vamos a tocar ese. Me estás mandando al muere. Vamos a tocar un tema del horrorismo. Sleeping Away, de K. Richards. Ah, impresionante. Todo... No digo más nada, listo.